La siguiente invitada dice que la muerte no existe y dice y asegura y documenta que la conciencia usa el cerebro pero que no está en el cerebro Durante 32 años eh, trabajó como médico adjunto en el Hospital Bron en Barcelona. A ese eh, licenciado en Medicina, especialista en muchas cosas, eh, médico. Hoy invitada aquí en las Rosas Vientos, eh, Luján Comas. Eh, muy buenas, Luján, ¿qué tal? Hola, Bruno, ¿qué tal? Hola, buenas, buenas noches. noches. He dicho que Ahora, aseguras y dices, ya sabes, documentado, ¿no? Tu vida te ha llevado a pensar que la muerte no existe, pero a pensar desde la experiencia y desde la documentación. Sí, bueno, yo respeto las opiniones de todo el mundo, pero para mí la muerte no existe, solo existe la vida. La muerte es el fin del cuerpo biológico, porque es materia y se muere, pero la energía que sustenta ese cuerpo, no. Nosotros somos un cuerpo con cantidad de órganos, cantidad de glándulas, y la diferencia entre un órgano vivo y un órgano muerto simplemente es la energía que le da vida. ...y sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma... ...por tanto, esa energía sigue existiendo. Para que la gente eh, sepa que lo que dices eh, tiene que ver con tu experiencia... Tú eres especialista en anestesiología y reanimación, has estado trabajando durante 32 años en el Valdebron, en uno de los hospitales sí. más importantes del mundo. ¿Cómo ha sido tu experiencia y cómo esa experiencia te ha llevado a ese pensamiento? Bueno, eh, en primer lugar, porque ya dada mi especialidad, tú tienes que reanimar muchos paros cardíacos. Uh -huh. eh. Claro, y, y entonces tú te pones a pensar, uy, pero si hay unos pacientes que todo fluye y no hay manera de reanimarlos y que ha sido la reanimación muy rápida, con las drogas adecuadas, con todos los aparatos adecuados y no se reaniman. Y hay otros que hay complicación tras complicación, Y, pero que a lo mejor son jóvenes, fuertes, que no han pasado tiempo hasta la reanimación, pero no se reaniman. Y entonces uno se plantea si nosotros venimos con una hora de llegar y una hora de salir. Tenemos un tiempo X, un tiempo limitado, para vivir la experiencia que es tener un cuerpo físico y estar en la Tierra. Luján, tú en cierto modo lo que te has preguntado es, esa gente que eh, ha sido reanimada por ti, ¿dónde estaba mientras tanto? ¿Dónde estaba su conciencia? ¿Qué pasaba? Y a partir de ahí comenzaste las investigaciones. Bueno, es que no solo lo que te he hablado de las reanimaciones, un paro lo puede, lo puede tener cualquiera por cualquier cosa, pero yo estaba en cirugía cardíaca como anestesista durante 18 años y había un tipo de intervenciones de urgencias de máxima gravedad que era cuando la aorta que es la arteria que va a llevar toda la sangre el oxígeno el alimento a todo el cuerpo se rompe a la salida del corazón hay una dilatación de las sedes y por un aumento de la presión o lo que sea, se rompe, y en esa zona es muy peligrosa, porque esa zona del arco aórtico es donde salen las arterias que van a llevar bueno, pues el oxígeno, el alimento, la sangre um, al cerebro. Entonces, hay que, había que volver a implantar esas arterias en el trozo de injerto de Bypass de aorta que poníamos y para poder hacer esto el, el cerebro tenía que estar sin sangre para que el, el cirujano pudiese coser y tuviese la máxima celeridad porque estando sangrando una arteria es muy difícil. Entonces necesitábamos un corazón que no latiese que no pulsase, al no pulsar no hay presión arterial y eh, se enfriaba. Todo esto se conseguía a través de un frío, un frío a través de la máquina de circulación extracorpórea y una solución que se llama cardioplégica que se inyecta por las coronarias y mm, hace que el corazón deje de latir. Aparte de esto, la máquina de circulación extracorpórea enfría todo el cuerpo y nosotros, a través de un hielo externo en la cabeza, enfriamos cerebro para disminuir el metabolismo basal, el consumo de oxígeno y, de alguna manera, preservar el cerebro. Y en el momento que se conseguía una temperatura cerebral determinada, bajita, cuando teníamos una línea cerebral isoeléctrica, es decir, plana, sí. o sea, el electroencefalograma era plano, cuando el electrocardiograma, o sea, la actividad eléctrica del corazón, era plana, cuando la temperatura de todo el cuerpo también había bajado, desconectábamos absolutamente todo. Desconectábamos el respirador, o sea, ya no había respiración, eh, cerrábamos todos los sueros, no funcionaba la máquina de, de, de eh, circulación extracorpórea y entonces estábamos en un, en un periodo que aparentemente todas las constantes biológicas marcaban línea plana. Uh -huh. Con lo cual estaban muertas en cierto modo esas personas, ¿no? Bueno, teóricamente teóricamente, muertas, ¿no? uh -huh. sí teóricamente están muertas, pero uno sabe que el frío preserva el cerebro y preserva los órganos. Por tanto, sabes que va a salir adelante. Lo que pasa es que con eso de la objetividad y que lo objetivo es lo que marca la ley, por decirlo de alguna uh -huh. manera... Pues ahí decías, bueno, pero pues todo es objetivo y todo está plano. Pero hay algo más, porque aquí no hay nada. Y luego, dentro de un rato, viene la vida otra vez. ¿Y cuánto tiempo durabas en esas intervenciones? Pues Luján. mira, llegaba a estar hasta 45 minutos. Y, y luego, 45 minutos más todo el tiempo previo hasta llegar a ese punto. O sea, 45 solo de que no circule absolutamente nada. Y luego empezar a calentar, que tiene que calentar muy lento para que no haya quemaduras, para eh, que todo vaya siendo suave. O sea, son operaciones muy largas. Y muy durante largas. estas experiencias, durante esa muerte, digamos, clínica, ¿Describían después las personas que estaban siendo sometidas a ese proceso las llamadas FM, experiencias cercanas a la muerte? Mira, seguro que sí. Lo que pasa es que mmm, yo tenía mucha presión asistencial. En ese momento éramos muy pocos. Los anestesistas de cirugía cardíaca nos tocaba quirófano todos los días y no, no podías pasarte... Eh, allá sentado con el paciente preguntando, eso requiere tiempo, porque muchas veces tampoco te lo dicen así de entrada, sino cuando van cogiendo confianza, porque no lo dicen a todo el mundo. No sea que crean que que están locos. ¿no? Claro, ¿cuándo empezaste tú a interesarte o a intentar recopilar un poco más estos datos? No sé si fue a raíz... ¿De tu marido cuando se puso enfermo y empezaste a interesarte más por estos pues temas? Sí, pues sí, Silvia, porque yo como anestesista ya he llevado muchos años y con todas estas preguntas, pero realmente cuando empecé a investigar, a estudiar, a leer, fue a raíz de un diagnóstico de una enfermedad incurable Eh, a mi marido y que no le no le podían dar, no le ofrecían ningún tratamiento con lo cual busqué todo aquello que le pudiese dar eh bueno, pues un alivio, una esperanza y y ya me empecé a meter en eso porque me pareció un interrogante enorme todo lo que yo empecé a leer Un interrogante enorme a lo que yo como médico había estudiado, porque a mí me había dicho que la conciencia es producto del cerebro y que el cerebro es el órgano más sensible al déficit de oxígeno. Uh -huh. Entonces, a los pocos segundos ya empieza a alterarse la permeabilidad de la membrana y empieza a permitir que entre agua y se edematiza. ...un cerebro con un edema no puede funcionar... Uh -huh. ...pero si además tardas más de cinco minutos en hacer la reanimación... ...puedes quedar o puede quedar con secuelas ya para siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo ese cerebro y sus estructuras como es eh, pues son los sentidos, el ver, el oír cómo es la memoria, cómo pueden funcionar si el cerebro está ni bajo mínimos, está que no recibe sangre. Claro, eso no concuerda y a raíz del doctor Pimbal Lomel que publicó en el año dos mil uno en una revista de mucho prestigio médico, el Lancet. Uh -huh. Digamos Publi que es el gran estudio científico que se ha efectuado y que se ha publicado sobre las experiencias cercanas a la muerte. Hay, después de él, hay otros más. Uh -huh. Sí, sí, el, el marco, un antes y un después marco, con eso. Sí, Exacto, sí. porque es que antes el doctor Raymond Moody, la doctora Kuble ross hablaban de estas experiencias cercanas a la muerte, pero... ...lo que les habían contado. Claro, y aquí ya tenías no una experiencia científica. Claro, era lo que se dice un estudio retrospectivo. O sea, tú después recibes esa información... ...por parte de la persona que le ha pasado. No en el momento. Y en cambio, en un hospital, y en este caso... ...eran 10 hospitales diferentes de Holanda... ...en un hospital, bueno, pues tienes... Unos monitores sabe si hay un paro cardíaco se hace eh, un diagnóstico se hace un tratamiento siguiendo un protocolo y cuando contaban estas experiencias cercanas a la muerte, lo que habían visto lo que habían oído se podían constatar por el personal de del hospital o por la familia claro, entonces. Es diferente. Esto es lo que se llama un estudio prospectivo. A partir de un diagnóstico, todos con el mismo diagnóstico, el mismo tratamiento, para que pueda ser equiparable. ¿Estas eh, experiencias son, en cierto modo, algo parecido a un interruptor que despierta eh, poderes psíquicos e o, por lo menos, espiritualidad en la persona que las vive? Mira, de, de lo que se recoge de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, hay cosas muy curiosas. Bueno, aparte de que por supuesto ya no tienen miedo a la muerte porque saben que no existe, pues eh, han cambiado sus valores, se vuelven más espirituales, uh -huh. Más espirituales, que no quiere decir más religiosos, sino más espirituales, más en contacto con la naturaleza, más valoran eh, todo, valoran las pequeñas cosas, eh, se vuelven menos materiales y, bueno, su vida cambia, se dedican a ayudar a los demás, al servicio, a que su vida tenga sentido. Y La muy, verdad es que son cambios muy bonitos. Claro, y tú antes comentabas en el inicio de esta entrevista, yo he visto muchísimos casos, muchísimas intervenciones, donde una persona teniendo eh, todo el hospital a su servicio y, y en condiciones mm, relativamente sanas, con muchas posibilidades de salir adelante, no sí. ha salido adelante. Exacto. Y otras personas con todo complicadísimo... Al final sí. salen adelante, y de algunas de esas personas que salen adelante, pues alguna, yo creo que tú ya has recopilado en esta época en la que ya estabas interesada en estos temas, cómo han vivido su, su, esa experiencia cercana a la muerte, y algunas de ellas no querían volver, ¿no?, pero por La lo que mayoría, sea. la mayoría, pues dicen, porque tú piensas cómo te puedes sentir, tú estás eh, con un shock, estás con eh que te duele todo, una enfermedad, cualquier cosa de estas, dices yo que me encuentro también, que no tengo ni un dolor, que me siento en ese estado de, de paz inmensa y de amor incondicional, me voy a meter en ese cuerpo maltrecho, herido, dolorido y no quieren volver, todos eh hablan de que hay alguien que les dice que generalmente Es algún familiar que les dice que no es su momento y que tienen que volver. Fíjate, Luján, a mí hubo una persona que vivió una de estas experiencias y que me dijo algo que me marcó para siempre. Y es cuando le preguntábamos, ¿eh? bueno, ¿y lo peor que te ha pasado en la vida, qué es? Y dice, haber vuelto a la vida. Porque si estaba sí. también ahí. Sí, sí, estas personas es fácil que tengan durante un tiempo un, un cierto una cierta depresión nostalgia porque en primer lugar porque han tenido una experiencia tan maravillosa y luego están en la experiencia normal normalita y después porque tampoco lo pueden hablar no lo pueden contar a nadie tendríamos que aprender. A no tener miedo a la muerte Porque por la religión O por las creencias O porque piensas que se acaba ya todo Siempre se tiene no ese temor a lo desconocido ¿Nos tendrían que enseñar de alguna forma A no tener miedo a la muerte? Porque mmm, tal y como tú lo cuentas Hay otra posibilidad Otro tipo de vida más allá Sí, por supuesto Es que la, el miedo a la muerte Es el padre de todos los miedos Es el miedo a el dolor, es el miedo a que dejo a todos mis seres queridos, que dejo mis posesiones, todo esto nos da miedo a la muerte, que yo no sé lo que me voy a encontrar después, aquí fíjate que tenemos este refrán de eh, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, O sea, nos han educado en la cultura de el miedo, nos han educado en la cultura de no hay curiosidad, no hay investigación, eh, te crees absolutamente todas las cosas que que dicen, no me creáis a mí tampoco, investigar. eh Yo lo, lo único que pido es que la gente busque, que busque respuestas que no se quede con lo que sabe con lo que tiene en esa pequeña o en esa gran búsqueda que tuviste tú ¿cuál fue la respuesta que hallaste? pues que la vida sigue que la muerte simplemente es un cambio de dimensión pasamos a una dimensión mayor y por eso eh, los, los que se quedan aquí con sus ojos no nos pueden ver Porque siempre una dimensión menor no puede captar una dimensión mayor, pero al contrario sí, es decir, una cuarta dimensión puede captar a una tercera, donde vivimos nosotros, igual que nosotros, que somos de tercera dimensión, podemos captar a las hormigas perfectamente, que son de dos dimensiones, pero... Ellas no nos pueden captar a nosotros, no saben que somos unas personas que nos... es un obstáculo en su camino por decir algo Luján Comas ha estado en las Rosas Vientos hemos buscado respuestas con ella para la pregunta más importante que nos podemos hacer ¿qué es la muerte? la muerte, nos dice ella, no existe Luján, muchas gracias un placer pues muchas gracias Bruno y Silvia es, ha sido un placer para mí también